¿Qué es el magnetismo? El magnetismo o energía magnética es primeramente un fenómeno físico. Aunque a lo largo del curso vas a descubrir que también el magnetismo que utilizamos actúa sobre campos muy sutiles, la realidad es que, teóricamente hablando, el magnetismo es un fenómeno meramente físico. Es un fenómeno por medio del cual los objetos ejercen fuerzas de atracción, o repulsión por supuesto sobre otros materiales, por eso existen algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables, materiales como el níquel, materiales como por supuesto el hierro, aleaciones, etcétera, son materiales con propiedades magnéticas detectables, sin embargo todos los materiales Absolutamente todos son influidos, son susceptibles de la influencia en mayor o menor medida, por supuesto, del magnetismo. Por la presencia de un campo magnético, todos los materiales, no importa cuál sea, incluyendo el agua, tienen una influencia una vez que están en presencia cercana de un campo magnético. Esto es importante recalcarlo porque hay cosas que iremos descubriendo a lo largo del curso. El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, como por ejemplo la luz. Vamos a conocer la etimología de la palabra imán, una palabra muy curiosa, porque la misma proviene del griego, significa en griego que es un tipo de piedra que no se debe o no se puede no se debiera quemar ni calentar digo que es curioso porque esto estaría indicando que los griegos ya sabían que el calor destruye al magnetismo es como si conocían de alguna manera las propiedades de este tipo de piedra tan especial y alertaban mediante el nombre a que no se expusiera al fuego porque de hacerlo, evidentemente atentarían contra las propiedades intrínsecas de esta maravillosa piedra. Es muy interesante, la verdad que sí. Estas piedras también eran conocidas antiguamente como piedras calamitas. También magnate, hematíes siderita y heraclión. Profundicemos un poco más sobre el magnetismo. Para entender al magnetismo, a ciencia cierta, debemos tomar en cuenta al átomo. El átomo, como probablemente sabes, es la unidad fundamental de la materia. Cada átomo está constituido por un núcleo en donde se encuentra la mayoría de la masa con carga positiva o neutral, es decir, protones de carga positiva o neutrones que no tienen carga o son de carga neutral, Y está rodeado de una nube de electrones que representan en todo caso la carga negativa. Estos electrones giran alrededor de ese núcleo, así como las órbitas elípticas en los sistemas solares. De la misma forma, estos electrones que representan, repito, esa carga negativa, giran alrededor del núcleo de cada átomo y están distribuidos estos electrones en distintas capas y en distintos niveles electrónicos. Por lo menos, esto sí seguimos de acuerdo con el modelo atómico de Bohr. Innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones Tienden a orientarse en la misma dirección, creando así una fuerza magnética grande o pequeña, dependiendo por supuesto del número de electrones que están orientados. Ahora, además del campo magnético intrínseco del electrón, algunas veces hay que contar también con el campo magnético debido al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Este efecto es análogo al campo generado por una corriente eléctrica que circula por una bobina. De nuevo, en general, el movimiento de los electrones no da lugar a un campo magnético en el material, pero, en ciertas condiciones, los movimientos pueden alinearse y producir un campo magnético medible, total. El comportamiento magnético de un material va a depender entonces de la estructura del material y muy particularmente de la configuración de sus electrones o configuración electrónica. El magnetismo es la ciencia que estudia los campos magnéticos y su interacción con cargas eléctricas en movimiento. El campo magnético es la región del espacio por donde una carga eléctrica en movimiento experimenta una fuerza debido a su movimiento y que puede ser generado por un imán o un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Los polos magnéticos son las regiones del espacio donde el campo magnético se concentra con mayor intensidad. En la aguja magnética de una brújula, por ejemplo, la flecha orientadora es de polaridad sur geográfica o norte magnética y apunta al polo norte geográfico o sur magnético de un imán ya que los polos opuestos se atraen y los polos iguales, como bien sabes, se repelen.